En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Nos pasamos la vida esperando, esperando que algo pase, esperando a mañana, y mañana nunca llega. El ser humano es conservador, no quiere arriesgar lo que tiene. Cuando miramos atrás, descubrimos que lo bueno que ha ocurrido en nuestras vidas ha sido así, ha sido bueno cuando hemos dado un paso al frente, y es que el mañana solo llega cuando abrimos eh, la puerta, ojo, Yo soy el primer culpable de no hacer caso a lo que digo, porque una cosa sabe la teoría y otra la práctica. Hay una persona que sigo en las redes digitales que pone frases. En sí mismo usó un ejemplo. Es catalán, vive en Madrid, trabaja para Estados Unidos, pone muchas frases, citas que hacen pensar. La que puso hoy tiene algo que ver con esto que acabamos de decir. Decía, he dejado de esperar el tren y es que he entendido que el tren soy yo. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estaremos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada con Silvia Casasola en la codirección, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción y con los contenidos que son los que vienen ahora. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. malvado de la historia fue Hitler la versión oficial, la historia oficial nos dice que se suicidó pero algunos dicen que no murió en ese momento y que se escondió en América, vamos a hablar sobre ello, sobre las teorías alternativas de el final de Hitler y lo vamos a hacer en el círculo secreto <música> Os hablaremos sobre un extraño grupo de templarios, hablaremos de ellos en el mundo bizarro. También sobre casos extraños y espectaculares con uno de los investigadores que mejor conoce estos episodios, Jorge Luis Hernida. También os hablaremos de los beneficios científicos de la lectura. leer. Prolonga la vida. El callejón con José Manuel Escribano que tiene el libro nos hablará también de películas señales en del fin del mundo. Y carabén, carabén, esta noche hablamos de la guerra de litio y del golpe de Estado en Bolivia. Y hablamos en espías rusos en Cataluña en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Lo eh... que faltaba. <ríe> Su nombre carece de una mísera pista para deducir a qué se dedican. Es la unidad 29155, un grupo dentro del GRU, el servicio secreto ruso más inaccesible al contraespionaje occidental. Les acusan de los últimos ataques de todo tipo del Kremlin contra Europa, incluidos algunos asesinatos. Hoy hablaremos de ellos y en general de los agentes rusos, que por cierto, llevan un siglo espiándonos. Ah, y nosotros a ellos, en un rato. La unidad del Grupo del Servicio Secreto Ruso que estaba en Cataluña, que se ha descubierto que estaba en Cataluña insistimos, no es una broma ¿eh? no es una coña, era la unidad en 29155 eso es, eso es 29155 es que, claro, claro, claro o sea, es que hasta se llamaba así la unidad ¿eh? es que fíjate que, que eso tiene un tiene un mérito ponerle ese nombre tan original, cuando lo podían haber llamado, por ejemplo eh, unidad bond o, o pero no números Os recordamos en la página web nuestro programa está ahí con todas las secciones con los programas completos en onda 0es onda 0es en la sección dedicada a la rosa de los vientos. También estamos en Twitter. Tenemos una etiqueta. Nuestra etiqueta es el hashtag Almohadilla Rosa Vientos. En nuestra etiqueta insistimos, almohadilla vientos Y hashtag somos algunas veces sí, otras veces no. Somos unas 155 veces. Y pistas en las primeras para intentar averiguar cuál es el personaje oculto de esta noche, Silvio sola ¿Pistas que nos dicen? Pues hoy voy a dar 155 pistas. Oye, puestos ya, ¿no? Pues nada. O 29.155. Claro, pero es que yo creo que los independentistas dijeron, esta unidad se llama 29.155, nos tienen que apoyar, claro, ahora mismo, seguro. para ir en contra del 155 rápidamente. Bueno, pero yo hoy, en el concurso de esta noche, me quiero sumar, ¿a qué? Pues a la celebración del Bicentenario del Museo del Prado de Madrid. que Sabéis que ha sido el 19 de noviembre, y bueno, pues nada, mm, haciendo ese guiño y que siempre es bueno visitar el Museo del Prado por cualquier excusa, pues esta noche vamos a tener especialmente pintores, que son, pues eso, grandes pintores que además han influido... En el mundo, con lo cual os vamos a dar tres opciones y la primera pista es que son grandes pintores, por lo menos nuestro personaje que ha influido en otros pintores en el mundo. Y las opciones que os damos son: Velázquez, Goya y Picasso. Ya sabéis que tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o también en Twitter en almohadilla rosavientos elegir uno de ellos. Y que tengáis mucha suerte porque quien gane tendrá un detalle de La Rosa de los Vientos. Drama que comienza ya mismo cuando son la una y 8 minutos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0 Batería Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal vamos? Es un lío, ese gigantesco, pero lo primero, antes de contar eh, todas las cosas en la actualidad, en las noticias, es situarnos un poquito en el contexto. El espionaje ruso es... Un pulpo, tiene mil eh, patas y mil ramas, ¿no? Sí, efectivamente. La historia de, del espionaje ruso, básicamente, hicimos una, un, una buena historia, yo creo, en la revista de historia de, de, de España y del mundo, se remonta hace un siglo, y hace un siglo, básicamente, lo que había era un, unos servicios secretos que luego terminaron llamándose... KGB que tenían eh, una misión muy importante, que es la, era la seguridad interior y el espionaje en el, en el exterior. Esto fue funcionando, fue circulando hasta en 1991. Cuando sucedió todo el tema de la de la Glasnost con Gorbachev la Perestroika y tal como consecuencia de eso dijeron vamos a acabar con un servicio secreto que, no, que ha hecho tanto daño es decir, desde la época de, de Stalin y de todas estas cosas y que perseguía dentro entonces hicieron un cambio de imagen y entonces se cargaron eh, lo que era el KGB que era de lo que todo el mundo hablaba en Occidente y dentro de la propia Unión Soviética y hicieron dos servicios, uno Interior, el FSB, y otro exterior, el SVR. Y en eso son las, las dinámicas en las que nos movemos, incluso muchas veces en los que hablamos. Sin embargo, olvidamos que eh, hay un eh, segundo servicio. Este eh, Digamos que era eh, un servicio más civil, pero que había un servicio militar. Que, que era no quiere decir que trabajen para los militares, sino que... Eh... Tiene otra organización que es de otro grupo, ¿no? Sí, pero inicialmente, efectivamente, inicialmente las misiones eran más eh, eran más de cara a la guerra. Sí. Es decir, más de, de cara a los a los conflictos. Al menos cuando se cuando se crea, ese es más el objetivo. Ese es el ¿no? origen, ¿no? Es el, en su origen es más... Eh, estamos en, en un conflicto militar, el grupo... Va, lo vamos a, a utilizar para eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pero a ese no le tocaron. Ahí está. Es decir, este ha ido, siempre ha existido, tiene eh, a partir del treinta y tantos, tiene todas sus, sus misiones, sus funciones. Nosotros siempre nos hemos fijado en el KGB, y en, en sus herederos, y no hemos prestado, o no se ha prestado en realidad eh, eh, mucha atención. De hecho, cuando el KGB eh, es desmontado, al GRU ni le tocan. Al GRU ni le tocan porque el, el GRU no, no, digamos que no hacía esas misiones que tanto molestaban dentro y tal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no solamente es que no lo han tocado, pero ¿qué es lo que ha pasado en los 10, 15 últimos años? Que eh, el espionaje occidental ha estado y, y se ha, eh, ha tenido muchos topos, ha tenido mucha información de, del KGB y de sus herederos, pero muy poca información del GRU, porque el GRU... Eh, ha sido eh, se ha, ha cubierto, claro ¿no? se ha cubierto de, de un caparazón mm -hmm. al, al GRU le llaman el acuario es el, el, el alias igual que al al Cenei la casa, no sé qué, la piscina les dece a este le llaman el, el acuario y es un poco como aislado, es un poco como bueno ¿y qué es lo que ha, ha hecho Putin en, esa, en esta distribución? algunas de las misiones más secretas se las ha encargado al GRU. Primero, por esa dificultad de penetración que ha tenido el servicio, los servicios secretos occidentales. Ha sido mucho más difícil saber qué es lo que hacían. Y entonces, le ha encargado esas misiones al GRU. Pero, para garantizar que nadie sabía, que nadie descubría esas misiones, ha creado departamentos dentro del GRU tan sumamente aislados que ni la propia gente del GRU sabe realmente a qué es a lo que eh, se dedican, qué es lo que lo que hacen. Sí se ha detectado por, por diversos motivos en, en estos últimos años que el GRU, por ejemplo, es el máximo responsable de llevar a cabo todo el tema del, eh, del ciberespacio. Uh -huh. Es decir, las actividades de, de Rusia en el ciberespacio Eh, las actividades, eh, digamos, agresivas y todas cosas, que eso lo lleva el, eh, el grupo Que le está saliendo decir, muy bien, adem además. Sí, sí, va sí. Están funcionando. Sí, claro. Igual que en España hay eh, el Centro Criptológico Nacional que nos defiende, que es muy público eso. Luego hay una uh, unidad que es la encargada, digamos, de los ataques que es una unidad que está dentro de la unidad operativa de del de servicio secreto. Bueno, pues aquí, y eh, que, que es súper secreta también, bueno, pues aquí esa unidad, mucho más grande, obviamente, porque su objetivo mucho más grande, de, de en Rusia está eh, en el grú y está como algo absolutamente... Eh, Eh, protegido, ¿no? Y el otro día desayunábamos eh, con una noticia, una noticia que decía y dice así la Audiencia Nacional de Madrid de España abre un sumario sobre las injerencias rusas en el proceso. Sí. Y aquí interviene el GRU. Ah, efectivamente. Eh... Eso se dijo y además se especificó que el, el, la encargada de llevar a cabo la investigación era la Comisaría General de Información. Aquí sí me gustaría aclarar a nuestros oyentes aunque yo estoy seguro que, ya, que muchos ya lo saben, que eh, quien inició esa investigación... ...en colaboración con sus colegas de, de Europa Occidental y de, y de eh, Estados Unidos... ...fue el Centro Nacional de Inteligencia, no. el CNI... ...que es el que lleva eh, básicamente este tipo de investigaciones... ...no dentro de España, sino en lo que afecta a fuera de España. O sea, que Pero, es el que avisa, ¿no?, un poco del tema. Es el que está en el tema. El problema es que alguien ha querido judicializar eso. Entonces, cuando judicializas eso, el CNI eh, no es policía judicial... La policía judicial es la Guardia Civil, la, es el, la Policía Nacional, la Chancha, los mosos de Escuadra, pero, eh, por lo tanto, la investigación no la... digamos que eh, en este terreno se la, se la pasan a, a, la, a la policía. ¿Y qué es lo que, lo que ha pasado? Bueno, pues que Gran Bretaña, Alemania y España... Eh, Eh, son los tres países que más eh, saben, que más controlan sobre el servicio secreto ruso. Y meto a España, que es algo sorprendente, pero que es algo eh, absolutamente real. Y que están pendientes de esas... Eh, bueno, porque al final... Eh, bueno, ya sabéis que para los servicios secretos no hay amigos o enemigos, solamente hay otros servicios. Pero que hay una cierta coordinación con respecto eh, a Rusia. Y en los últimos años han pasado algunas cosas a las cuales eh, estos servicios secretos occidentales no eh, bueno pensaban que había un, u, una participación de, de Rusia, pero eh, bueno, no habían encontrado hilazón. Eh, Ahora, cuando se judicializa ese tema Es porque eh, sospechan que hay datos suficientes para, para, para judiciarlo, judicializarlo. Pero quiero decir desde el principio y aclarar desde el principio que o mucho me equivoco o mucho me equivoco. Hay información que no sabemos todavía, ¿no? o esto tiene visos de no ir a ninguna parte. Porque los servicios secretos, su forma de trabajar en, en este tipo de asuntos, cuando ellos hacen una investigación, ellos eh, descartan eh, eh, que eh, ha ocurrido un hecho, ha ocurrido un asesinato, y su forma de investigar es descartar a todos aquellos que no lo pueden haber hecho. Uh -huh. Y al final, les, eh, ellos llegan a la conclusión con esos descartes de que el único que puede haberlo hecho, es fulanito o es este servicio secreto. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un caso llega ante un juez, eso no es suficiente. Claro, cuando tienes que tener juez, pruebas de claro, hecho. Claro, tienes que... No va a decir... Es que el único que puede haber sido es este. Este es el sospechoso. Este es el sospechoso. Y nosotros creemos que es él porque los demás no. Aquí hay que tener pruebas, aportar datos. Y en la historia que vamos a contar y que vamos a, a ver veremos que, que sí, que para un servicio secreto, incluso para nosotros, podemos decir, joder, han tenido que ser ellos por narices. Pero, mmm, ¿dónde está? Es decir, cuando tú coges a un espía eh, que, eh, a, que ha comprado a un tipo y le está dando papeles secretos y le espías en ese momento, fantástico, los has pillado con el carrito del helado. Pero si no, eh, es complicado. Y una unidad en GRU es la sospechosa de haber estado en Cataluña y haber intervenido más que como espías como... Eh, agentes de influencia, casi casi, es. o espías eh, que ejecutaban la influencia. Efectivamente. Eh, de repente, eh, eh, los servicios secretos occidentales eh, empiezan a, a hilar cabos. 2015. Eh, un doble intento de asesinar a un traficante de armas Emilie Ngebrev un frustrado golpe de estado en Montenegro en octubre de 2016 en el cual se meten a, a dos espías rusos una campaña de desestabilización en Moldavia, el envenenamiento en marzo de 2018 de eh, Sergei Skripal y, que, y por cierto y, y, llama mucho la guerra. atención sí. llama mucho la atención que el agente que entró en Cataluña en las fesas del referéndum fue el mismo que en Inglaterra en las fechas en las que Skripal era envenenado con polonio. ¿no? O, claro. O, o, o con... Ya, sí, con, no el gas, con, con el gas, con el ese. gas Es que quería, quería llegar efectivamente a eso, porque cuando... Eh, eh, hay una serie de, de datos que, su, que suponen unas investigaciones. Pero fijaros cómo es, es el dato. Eh, en 2018, con el, el servicio secreto, el MI5... Eh, ...británico... ...investigando... ...descubren quiénes son los dos... ...que realmente... ...porque tienen las fotos... ...que decir que ahí sí que, que... ...que tienen pruebas clarísimas... ...de que Alexander Petrov y Ruslan Bosiro... ...eran los que habían estado con ellos y tal... ...pero descubren que... ...ha habido un tercer hombre... ...ese tercer eh, hombre... ...es el que de repente... Eh, ...dicen... ...uy, qué cosa más... ...más rara... Este está en todas partes y entonces empiezan a, a investigar. ¿Y cómo investigan? Dicen, este tipo se llama Denis Sergeyev, pero sin embargo aparece al final con el nombre de Sergei Fedotov. Y entonces ellos empiezan a investigar, pero ¿cómo investigan? Investigan por aquello que hemos contado en, y nuestros fieles lo saben en, en, en La Rosa y es que investigan eh, porque ahora mismo todos los países europeos tienen un archivo en el cual figuran todos los datos de todos y cada uno de los vuelos que van dentro de Europa con el dato del, del tipo con cómo ha pagado y con, con todas esas cosas y a posteriori después de lo de. de lo de, del intento de, de asesinato de Scripal, empiezan a buscar y claro, como lo tienen todo archivado, aparece Fedotov en dónde? Pues porque ha utilizado Fedotov, el mismo nombre. Claro, y aparece Fedotov en Barcelona y pero en el momento cuando está aquí Fedotov No había datos de, de Fedotov. Porque Fedotov no es, un, no es un agente de una residenciatura. que no, Es casi es Dios porque es... ha estado en todos los sitios. ¿eh? Sí, sí. O sea, Es que es un, un señor ha estado en todos los sitios. fregados claro, Es, todos fregaos, es un ilegal. Todo. Es un ilegal. ¿Qué quiere decir ilegal? No no va con pasaporte diplomático. Quiere decir que si lo hubieran pillado con las manos en la masa, eh, le habrían podido meter en la cárcel y le habrían podido condenar. Sí, sí. Y, y nadie podría haber dicho uh, nada. Pero empiezan a buscar y entonces, claro, cuando buscan en esas bases de datos, imaginaros lo grandes que son, ¿no? Entonces, ¿Hay es cuando, coincidencia. Claro. Aparece en muchos otros países y aparece que estuvo en Barcelona el 5 de noviembre de 2016, que estuvo seis días, que luego oh, no se fue a Moscú, para, porque claro, los vuelos de Moscú o eh, Madrid pueden ser más, o Barcelona so, pueden ser más sospechosos. Eh, pero eh, venía a través de Ginebra pero es que luego apareció el 29 de septiembre de 2017 es decir, dos días antes del referéndum ilegal del 1 de octubre y allí estuvo hasta el 9 de octubre entonces, claro el problema es ¿qué fue lo que él hizo eh, aquí? ¿qué claro, negociaron? ¿Qué negoci hicieron? claro, si estuviéramos en, en Dubai que tienen eh, todo controlado con cámaras y que lo guardan todo, pues claro, iríamos a ese día y buscaríamos en la cámara... ¿Con quién se ha reunido? Quién se ha reunido y tal, con quién lo han hecho y todas esas cosas. bueno Pero, pero también por hay... suerte en España no tenemos... Hay un seguimiento, no dependiendo de si, como tú eh, has comentado, si ha pagado con efectivo es muy difícil, pero si ha estado utilizando una tarjetita correspondiente con su nombre, ahí sí Ajá. pueden ver qué caminos o por dónde ha estado moviéndose. Mira que, que me da la sensación de que... no. Ha pagado, de que ha pagado en efectivo. Vamos, nunca se sabe porque luego la, la vida diaria de los... Sí, en la, en de las los cosas más tontas, se, te cogen. Se meten la, mete la pata pero siendo un, un ilegal alguien que no quería dejar Eh, huellas, pues eh, obviamente eh, estaría en un hotel con, con esa identidad con ese pasaporte y tal pasaporte, por cierto, absolutamente legal, es decir, el problema ¿qué pasa? que este se sabe que es un agente del GRU que, eh, que tenía un nombre, que iba con un pasaporte eh, que no era falso, que era auténtico es decir, que que era un pasaporte bueno que le habían dado con una identidad falsa en, en, en, en Rusia. Es decir, todos esos datos están bien. Lo único que quiero resaltar es que, aunque pueda haber la certeza de, de eso, esto en realidad no demuestra... Prueba, no, sí, no, demuestra no hay pruebas. Eh, hay sospecha, está muy bien montado, pero no hay datos. El CNI, los espías españoles, se eh, persiguen, eh, saben algo, tienen información sobre los espías rusos en España, eh, porque no es una historia nueva, ¿eh? No, no, no. no claro, claro. en España. No, es que parece que eh, acabamos de, de enterarnos de que los espías rusos actúan en España y de que incluso que están apoyando... había porque... espías rusos antes del CNI? Hombre, claro, claro y, y hemos contado un montón de casos. Incluso también me gustaría aclarar una cosa. Rusia va a su bola. Okay, es decir, que a, que a Rusia... Eh, los independentistas se la traen al pairo Totalmente. completamente. Sí, porque decir, también que... se ha filtrado por ahí como que los independentistas habían intentado hacer un acercamiento, a ver si les apoyaban. Y parece ser que eso se ha probado, pero claro, bueno, que, que pidan, digamos, si tú me reconoces, yo reconozco a Crimea, bueno, pues hay, hay piraos por todas partes. Pero en todas estas cosas y en todos los ataques... Eh, pues obviamente eh, hay, hay alguien que está interesado en, en, en que Europa vaya mal, eh, que hay haya alguien interesado en desestabilizar. en desestabilizar. Bueno, pues claro, pero eso, y entonces eh, los independentistas les han dado el pretexto para, para jugar a eso. Pero los, los espías españoles eh, tienen, eh, he dicho a, al principio, muy buenas relaciones con. con con los alemanes, los alemanes y los, y los, y los eh, británicos, y de hecho, eh, fijaros qué, buen, qué eh, buenas relaciones tienen, que Litvinenko, que fue, eh, eh, antes que Skripal, fue envenenado también en Gran Bretaña, que también era un agente una doble, eh, a este le odiaba especialmente Putin y tal, y fue envenenado... Y cobraba también del servicio secreto español uh -huh. que le había eh, que, al cual le había facilitado ayudas porque España acordaros que tiene un gran problema eh, más que el problema de, de Rusia tiene un problema de mafia rusa muy importante uh -huh. que, que, la, que la ha tenido de, y entonces pues buscaban conexiones y buscaban cosas y y, y, y vienen sabía, y escribal también <risa> quiere decir que Y es que las relaciones han sido oh, muy y buenas. Y, y con, el, con, los, con los ingleses tenemos un intercambio de, de información eh, absolutamente eh, continua, porque ellos controlan, nosotros también controlamos eh, ese tipo de, de cosas. Y los rusos, hay que, decir que nadie piense, por Dios, que han venido los rusos. Los rusos llevan aquí montones de tiempo ¿eh? es decir que, que, y, y, y nos espían sí nos eh, llevan espiándonos desde antes incluso de la de desde antes incluso de la guerra Real. de la guerra civil incluso ¿no? y igual que nos espían eh, nos han espiado montones de ellos los checos pero también nos han espiado los americanos y nos espían eh, y todos y los ingleses todos claro y en toda esta historia espías rusos espías españoles espías americanos espías de todos los sitios no podía faltar Netflix <risa> Netflix es que ya sabes tú que, que Exacto, para las series también. de espías sí, sí. Es, es, es, es estupenda. No, es que mm, a, a son de esto lle, llevaba llevaba unas semanas guardando información que creo que, que tiene que, eh, directamente que ver con este. Hay, hay una serie que se llama The Crown, que es eh, la vida de la reina Isabel eh, II. A mí es una serie que me gusta mucho. Y eh, en esta temporada curiosamente, pues vienen a, a, al, al tema de espionaje. Y demuestra un poco cuál es la pesadilla, igual que hemos dicho que lo, los rusos nos espían a nosotros, bueno, lo que han hecho los rusos con Gran Bretaña ha sido tremendo, es decir, eh, es un, los han eh, convertido en un colador, pero vamos, completamente, y, es, y en la serie aparecen algunos casos de los cuales me gustaría citar dos para ver, como realmente son, son tremendos, ¿no? El primero, y el, el caso llamativo que aparece, es el de Harold Wilson. Nada más y nada menos que el jefe del, del gobierno inglés entre 1964 y 1970, y después entre 1974 y 1976. Bueno, un jefe de gobierno que nunca se, en este caso nunca se ha aprobado, pero ha habido siempre la certeza o el rumor de que eh, era un agente, eh, un agente eh, soviético. De hecho, en el año 1961, un desertor de la cajería, Anatoly Golitsyn, dio, cuando desertó, el nombre de, eh, de Harold eh, Wilson. Lo que pasa es que el MI5, que le tuvo sometido a, a investigación antes de ser primer ministro, Eh, incluyó en su lista un listado tremendo de empresarios de, de Europa del Este y de, eh, y de no solo empresarios sino incluso agentes del KGB con los que se había reunido al final fue eh, jef, eh, jefe de gobierno y no pasó absolutamente nada lo que demuestra en, en este caso que el tener amigos rusos Eh, no te hace eh, no te convierte en espía del, del KGB no eh, simplemente que tienes amigos rusos no espías rusos, en Cataluña espías rusos, una historia fascinante la que nos acaba de contar Fernando Rueda en materia reservada 2.0 tiramos de la manta, te parece Venga, vamos allá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 ¿Ah, sí? sí? En el Amazonas. De un nativo que ha asesinado voy a, <risa> al pobre. Os voy a contar una historia sobre un asesinato bueno, en el Amazonas. Eh, pero es que hay muchos árboles también, Caprich. <risa> ¿Es que y, y en Oxford. El año pasado, Jorginho Guajajara, uno de los indígenas responsables del mantenimiento de la selva boya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 La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto.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 es donde estaba el búnker de de de el bunker, donde se, se refugió con toda con su estado mayor y con Eva Brown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 que en la siguiente hora de programa, en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, os vamos a contar con uno de los investigadores más importantes del país. Lleva casi medio siglo siguiendo todo tipo de fenómenos extraños, entrevistando a sus protagonistas. Hoy nos lo va a contar aquí José Luis Hermida. Y vamos a también a contar... En Eureka, con Mado Martínez, el poder científicamente probado, el poder sobre el cuerpo y la mente de la lectura. Pero antes, en la actualidad segunda cero, la contamos, nos la cuenta Carmen Sabido ahora mismo, pero después continuamos en la Rosa de los Ventos con muchas cosas por delante. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero, estamos hasta las 4 de la madrugada. las noticias hay más contenidos vamos a estar hablando de investigaciones de lo insólito de casos OVNI, los conoce todos ha investigado durante casi medio siglo José Luis Hermida va a estar esta noche con nosotros y también vamos a tener en esta hora de programa Eureka Comado Martínez que nos va a hablar de los científicos científicamente comprobados beneficios de la lectura pero antes hay nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche ...pistas que nos dicen... ...bueno pues recordamos... ...que es uno de los más afamados pintores españoles... ...que además... ...ha influido a otros artistas del mundo entero... ...y a quien me refiero a esta estar la segunda pista... ...si algunas de sus mayores características... ...es ser un trabajador incansable... ...y que le gustan muchísimo las mujeres... ...o al menos le gustaban... Ya sabéis que podéis escribir en con el correo en onda 0es o en Twitter con almohadilla rosa vientos. Decirnos cuál de estas tres opciones que os vamos a dar es vuestro favorito para el concurso como personaje de esta noche. Velázquez, Goya o Picasso. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosa vientos. Entre todos vosotros los que acertéis, uno será el ganador, así que mucha suerte. Las dos y ocho minutos eh, continuamos. Eh, buscamos el misterio, buscamos eh, lo insólito, buscamos a un investigador único. La rosa de los vientos en onda cero.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 Y por supuesto conmigo contáis siempre que queráis. Eso no hay ni que decirlo ahí. Gracias José Luis. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós Silvia. Adiós Bruno. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka.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 Brooklyn Follies. Ah, sí, Poles, sí, sí, sí, bueno, me lo he leído, sí, sí, sí. Claro, lo sé, porque tú llevabas... Sobre ese grupo de gente que vive en una casa, en una especie de... Bueno, está en Nueva York, inspirado porque todo está en Nueva York, de toda uh -huh. su obra, eh, pero y es un libro eh, angustioso en algunos eh, momentos, eh, pero que te hace pesar mucho, ¿eh? Bueno, yo voy por el capítulo 2. Me, sí. lo, me lo acabo de agenciar, <risa> ¿sabes? Una tienda de segunda mano. Me ha costado sí. un euro, además. Un euro.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 Nunca. No hemos dicho poco, hemos dicho nunca Nunca sí, sí, jamás sí, sí. Bueno, Hay una, gran, otros diferencia, ¿Eh? ¿Hay una sí. gran diferencia En comparación con otros países mm. Madre mía ¿Qué otros beneficios tiene la lectura? Bueno, pues aparte de ser un hobby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 ...a que es bonito... ...pensar que leer no se hace todas estas cosas...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 se le tient se si sa je laisse un qui eureka con Mado Martínez, eh, que mañana está valencia y que nos hablaba de los eh, beneficios eh psicológicos y físicos que tiene la lectura comprobados ¿eh? científicamente la lectura alarga la vida y también nos hace más atractivos ¿eh? nos dice con Almadía Rosa Vientos Anais, así estoy yo de preciosa de tanto leer, bueno pues quien nos vuelve más eh, guapos eh, más atractivos es una de las cosas que nos ha contado aquí en Ureca Camado Martínez sí. tenido concurso, hemos tenido pistas, ya sabemos, Silvia, los datos, el ganador las últimas referencias Silvia Casasola eso es mira pues esta semana hemos estado de celebración que lo decíamos antes al cumplirse el bicentenario de la asistencia del Museo del Prado y la verdad es que cada día está más estupendo el museo así que le deseamos muchísimos siglos más y bueno como decíamos los personajes tanto Velázquez como Goya son grandes pintores genuinos icónicos del Museo del Prado y que decir de las Meninas que es el cuadro donde se visita más más querido por españoles extranjeros según las estadísticas pero Pero esta noche nuestra protagonista es... ¿Cómo es? Ese Picasso. La gente dice que soy un genio, que todo me fue fácil. Cierto, es que la única forma de ser un verdadero artista es trabajar día y noche. Bueno, desde Picasso se concreto. empeñó en que el Guernica estuviese en España, por fin en 1981 llegó al Museo del Prado y desde el 92 se expone en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ambos, bueno, pues la verdad es que Picasso ha sido noticia esta semana porque sus herederos han ganado el juicio a una pareja que trabajaba para la familia. Era un electricista con su esposa. Guardaron durante 40 años 271 obras en su garaje diciendo que se lo había regalado la vida de Picasso. Están valoradas entre 60 y 80 millones. Y ahora, después de mucho litigar, hay una sentencia que los ha condenado no a que hayan robado, sino que han incautado indebidamente estas obras y las tienen que devolver a los herederos con lo cual pues ya está todo resuelto ¿y quién es el ganador o ganadora esta noche? pues es Neise que escribió con PS80 y su correo electrónico las noticias y después continuamos En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención, noticia, José Manuel Esquivano tiene libro. El título del libro es El, de, el Retrato de Marian Rey. Lo presenta el próximo día 4 y nos lo va a contar aquí, hoy en El Callejón, El Callejón de José Manuel Esquivano, El Retrato de Marian Rey. Música hablar también de cómo el ser humano es una de las señales del fin del mundo que nos comentará Javier Sevillano el ser humano es la mayor amenaza de nuestro planeta vamos a hablar también en la cara B de la guerra del litio del golpe de estado en Bolivia y vamos a tener ya en unos instantes al mundo bizarro, nos vamos a Israel vamos a conocer a ese grupo de templarios que se encontraba ahí en Tel Aviv y que profetizaban la segunda venida de Jesús. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Es como pasar de la Edad Media al siglo XXI.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 La rosa de los vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, respirar tan lejos como un águila de luz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 Por las esquinas dicen que solo hacen su... Sueño con un futuro de Bolivia sin satanistas, e indígenas, se puede leer en un tweet borrado ya, un tweet del año 2013. ¿Quién lo escribió? Entonces era una conocida presentadora de televisión. Ahora se ha autoproclamado presidenta del gobierno de Bolivia. Es Jenny Áñez ha formado parte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 La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Y hoy os vamos a hablar real de cine, pero os vamos a hablar también, sobre todo, de un libro, de una novela. Se titula El retrato de Marian Rey. Y su autor está esta noche con nosotros. Su autor, lo conocéis en Desobras, su autor es José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, eh, hemos eh, sí. comentado en muchas ocasiones. Eh, tienes una pasión extraordinaria por el mundo del libro y se ha plasmado en este trabajo, ¿no? <risa> pues es verdad, sí. Eh, eh, no podía ser de otra manera, yo creo, ¿no? Después de, de tantos años leyendo y de tantos años eh, escribiendo, porque yo la verdad es que no me recuerdo sin un bolígrafo o sin un teclado entre las manos, ¿no? Pues, eh, hombre, tenía que llegar el momento en que intentara otra cosita, eh, otra cosita pequeña, eh, que se me ha ocurrido ir por el terreno de la novela, iba a decir de la literatura, en absoluto, esto no es literatura, es un divertimento, una pequeña novela de verano, yo... Eh, pues me he inspirado un poco en aquellas novelas de los años cincuenta y sesenta, novelas del oeste, novelas de gangsters ¿no? no por el tema, sino por el formato realmente, aquellas novelas que además filmaban, firmaban, yo creo que estupendos escritores, mucho mejores que yo, pero todos con seudónimo, porque todos tienen algo que esconder seguramente. ¿no? Bueno, pues esa novela de pequeño formato, una novela eh, eh, pequeñita, pues es lo que se me ha ocurrido pues de este verano para acá, y bueno, he tenido la oportunidad de ponerla eh, pues físicamente de verdad, entre las manos de la gente los que quieran leerla y, y tenerla y la verdad es que ha sido una aventura muy divertida, muy entretenida, muy apasionante también porque tú lo sabes muy bien Bruno, tú eres un autor de muchísimas páginas y de muchísimos libros, sabes lo que es ponerte delante ahora mismo del teclado para escribir, sabes lo que se sufre y también lo que uno se divierte, ¿no? De manera que todo eso junto pues es este retrato de Marian Rey que no hace falta decir que homenajea al gran y al insigne Oscar Wilde, claro. El retrato de Mariana Herrey es el título del libro, el título de la novela, que se va a presentar el próximo miércoles día 4, ¿no? Sí, el, el miércoles día 4, aquí en una sala pues, de, de este mi barrio de, de Madrid, de Lavapiés, en la calle de la Escuadra, en el Espacio Eco, vamos a hacer la presentación y espero pues, eh, simplemente reunir a los amigos que quieran acercarse a charlar un rato acerca de la novelita, y así se tercia pues de literatura y a lo mejor hasta de cine tan unidos muy unidos no se pueden eh, eh, porque por ejemplo cuando se entregan los Oscars hablaremos eh, dentro de poquito bastante de, de los Oscars, las nominaciones sí, primero claro. los eh, premios eh, después eh, cuando eh, uno de los premios importantes es guión adaptado es tan importante porque se trata pues claro. de libros que se convierten en guiones eh, la base para los guiones y eso <ríe> es muy es. importante, hay decenas y decenas de películas, yo no sé si el 50%, pero muchas. Muchas, muchísimas. De hecho, el premio, los premios en general a los guiones adaptados eh, a veces tienen tantos concurrentes como de los guiones originales. Sí, sí. Y a veces incluso son mejores, porque también sucede, ¿no? El Retrato de Marian Rey, así se titula El Libro, que se presenta, insistimos, en la semana que viene hablaremos también de ello, pero el próximo martes, día 4, en Madrid. Miércoles, miércoles 4. El miércoles 4 se presenta en Madrid el libro El Retrato de Marian Rey, de José Manuel Escribano espectacular y angustiosísimo puede verse en la portada de ese libro, de ese retrato de Marian Rey, es un retrato difuminado de ella, ¿no? Claro, sí, sí, es un retrato porque eh, tanto como en el retrato de Dorian Gray, el protagonista es un cuadro, un cuadro sí, en sí. este caso es el cuadro de una mujer en el retrato de, de Dorian Gray iba cambiando mientras Dorian Gray se mantenía eh, idéntico en este relato es al contrario, es el cuadro el que parece tener una influencia sobre los protagonistas de, de la historia. Bueno, no voy, no voy a desvelar más, no voy a hacer spoiler, como se dice ahora. Uno de los grandes libros, uno de los grandes relatos de la historia de la literatura se titula Los Miserables y su autor es Víctor Hugo Ahora he pues llegado sí. al cine, pero de otra forma. De otra forma, efectivamente. El joven director francés, Lady Lee, Pues se eh, ha hecho una, no una versión de Los Miserables Sino una historia de su propia vida De su propio barrio Que posiblemente tenga mucho que ver con la gran novela de Víctor Hugo Escuchamos un poquito de la película Y después hablamos Hago un llamamiento a vuestro espíritu de equipo A la cohesión Sin cohesión no hay equipo Y sin equipo estamos solos Has elegido un buen equipo, colega control policial ¿qué hacéis? esperar el autobús ¿esperar el autobús? te huelen a hatches? Eh, oye, ya vale le estoy grabando, no puede hacer eso deja de grabar No. ¿ya estás contenta? Esta es nuestra vida. Los Miserables es una película que también nos ofrece un retrato del mundo actual, el mundo de los que están arriba, pero también el mundo de los que están abajo. Por supuesto que sí, la ha dirigido Lady Lee, la producción es de Cristóbal Barral y Tufika Yaddie, el guión del propio director, eh, Lady Lee, con Giordano Vendarrini y Alexis Manenti. Y los protagonistas, este mismo Alexis Manenti, Damian Bonard y Gibril Songa. Eh, Lady Lee es, es un joven director francés, como te decía, de origen Malí que debuta en el largometraje pues, con esta crónica desolada y violenta de las calles de la barriada parisina de Montfermeil que es la misma que inspirara, como decía Víctor Hugo, su inmortal relato Bueno, la película triunfó en Cannes y otros festivales y tuvo también gran repercusión en San Sebastián Está nominada a los premios del cine europeo ...y competirá por el Oscar de lengua no inglesa, yo creo que todo más que justificado. Los Miserables, la película, empieza con el triunfo de la selección francesa de fútbol... ...que congrega en los campos elíseos a miles de parisinos de distinta condición, edad y color. Los chavales salen de la banlieue arropados por la bandera tricolor. Son inmigrantes de segunda o tercera generación, africanos, orientales, musulmanes muchos los mismos que rechazan integrarse en el instituto, en el trabajo y en la sociedad. Después del partido y de la manifestación, vuelven a esconderse en el barrio. Eso sí, por allí ronda la policía, los que escuchábamos hablar en el tráiler. En un coche, pues van y vienen a hablarlo de todo el día, tres agentes. Guada, el violento Cris y el recién incorporado Estefan Ruiz, ...que ha solicitado ese destino... ...para estar más cerca de su hijo... ...bueno, las idas y venidas de la patrulla... en el vecindario... ...hombres... ...las mujeres están prácticamente ausentes... ...que andan en grupos... ...o salen y entran de los dudosos tugurios... ...son norteafricanos... subsaharianos, gitanos... ...y también están los hijos, chavales... ...que no saben lo que es la disciplina... ...entre ellos está Butz, por ejemplo... ...al que le apetece más jugar con su dron... ...y cotillear a las chicas vecinas... ...si se tercia que asistir a la mezquita o aprender algo de provecho. Eisa, que vagabundea de calle en calle y se acerca al circo ambulante que acaba de llegar a la barriada. Y es verano, hace mucho calor y los ánimos se encrespan. Las bandas, las familias y las pequeñas mafias sostienen un equilibrio inestable y fragilísimo del que la propia policía no es ajeno. Hay que transigir, trapichear, convenir y hasta mirar para otro lado. Eso o todo se rompe y se rompe, se rompe con un episodio ridículo, casi surrealista pero que provoca un conato de violencia del que los agentes de policía salen mal parados, Guadá dispara el chaval Isa resulta herido y Bush lo ha grabado todo con su dron las consecuencias desatan una espiral peligrosísima que va a alcanzar en el tramo final de la historia, dimensiones de una dureza extraordinaria aunque todo es duro aquí, el escenario inhóspito y degradado, los personajes sin moral ni respeto la policía corrupta y mala venida, producto todo de un evidente desinterés político. Y los jóvenes, víctimas de todo ello, caldo de cultivo para el extremismo, la delincuencia y el absoluto desorden. Ahí pone el punto de mira a Lady Lee, que sabe perfectamente de lo que habla. Ese es su barrio. No hace tanto que él era probablemente uno de sus propios protagonistas. Por eso vuelve al final la mirada al mismo Víctor Hugo para parafrasearlo. No hay malas hierbas ni hombres malos, solo hay malos cultivadores, dice. Y la película se cierra con el plano más estremecedor que he visto en mucho tiempo. Chavales y policías se miran a la cara, hay fuego en sus manos y puede que ninguno consiga al final salir indemne. Y viendo este tipo de películas eh, se puede comprender porque, eh, bueno, el hecho de que algunos no comprendan, bueno, pues tiene que ver este tipo de películas eh, para saber un poquito eh, qué es lo que ocurre. Si la gente tuviera Por un poquito supuesto. más de cultura, si tuviera un poquito más eh, de la mente abierta, si supiera un poquito más eh, lo que ocurre, algunos no tendrían 15% de votos. No <risa> me extrañaría absolutamente nada, esa es la pura verdad, Bruno. Eh, lo malo es el desinterés, la desidia y la incultura. Esos son los grandes males de esta sociedad. Los eh, miserables, el comentario, la crítica esta noche de José Manuel Escribano también hay otra actualidad. La actualidad eh, que nos lleva los premios porque los eh, pues productores, sí. la gente del mundo del cine, de la industria, premia al cine. Eh, de momento tenemos los nominados, que son sí. los primeros del año, los primeros nominados, y además nominados importantes porque son los que suelen dar un poquito, suelen marcar la pauta de lo que va a venir después. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid se reunió todo el mundo del cine, eh, con todos los políticos que ahora resulta que les interesa mucho el cine y la cultura, y allí estaban, no, por supuesto, los productores para dar los nombres de los nominados. Las películas nominadas a los 25 premios Forqué son Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, La trinchera infinita, de Arregui, Garaño y Goenaga, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, y O que arde, de Oliver Laxe, quizá la película más sorprendente, pero no injustamente nominada, porque es una película estupenda. El premio Forqué, recordemos que está dotado con 30.000 euros. Las nominaciones a las interpretaciones Pues ellas son Belén Cuesta, por la trinchera infinita, Greta Fernández, por la hija de un ladrón, una auténtica revelación, apunto yo, Marta Nieto, por madre, y Pilar Castro, por ventajas de viajar en tren. Y ellos, Antonio Banderas, lógicamente, por dolor y gloria, el otro Antonio que está siempre, Antonio de la Torre, por la trinchera infinita, Enrique Auquer, un estupendo personaje, porque quien ayer hierro mata y no podía estar fuera, Carra el por mientras dure la guerra. Los premios tienen 30.000 euros de dotación gracias a la fundación AISGE. También están nominados los documentales Ara Malikian, Una vida entre las cuerdas, Autorretrato, El cuadro e historias de nuestro cine, el último estreno, de Ana Pérez Lorente y Antonio Resines. Y otras cuatro películas aspiran a valorar el premio de Cine y Educación en Valores, Abuelos, de Santiago Requejo, 17 de Daniel Sánchez Arévalo, Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, y Vivir dos veces, de María Ripoll. Por último, hay que citar a las películas latinoamericanas, que también van a tener su oportunidad. Son Araña, la película chilena, La camarista, de México, La odisea de los giles, de Argentina, Monos, de eh, Colombia, y Un traductor, la película cubana. Nada menos que 108 largometrajes de ficción y animación 79 documentales 63 cortometrajes Y 20 películas latinoamericanas Han aumentado las cifras este año Para competir por estos premios Porque, como digo, en su edición número 25 Yo creo que GEDA los productores están enhorabuena Por los premios y por supervivencia Vamos ya con La lista con el super 10 La gran lista, las películas más importantes en el mundo de la crítica, de la taquilla, de todos los factores en juego que están aquí y que se computan a la hora de hacer este Super 10, que se sitúa en el puesto número 10, José Manuel. Pues cayendo un poquito, sitúa a la familia Adams, la película de animación de Greg Tiernan y Conrad Bergeron, cuatro semanas en el Super 10. Nueve. También va cayendo ya, después de cinco semanas, Maléfica, Maestra del Mal, la película de Joaquin Ronin, con Angelina Jolie, El Fanning, Michelle Pfeiffer. En el puesto número 8. Pues tenemos un estreno y es una película española y además, Bruno, una película que se ha llevado el 30% de la recaudación del pasado fin de semana. Ahí es nada. Si yo fuera rico. La ha dirigido Álvarez Fernández Armero y los protagonistas son Alex García y Alexandra Jiménez. Primera semana en el Super 10. Puesto número 7. La trinchea infinita, la película nominada a la película española. De Garregui Guigaraño y Goenaga, con Antonio de la Torre, Belén Cuesta, acabamos de hablar de todos ellos. Tres semanas en la lista, ha bajado dos puestos. Seis. Otro estreno en el Super 10, Le Mans 66, la película de James Mangold, con Christian Bale y Matt Damon, la rivalidad en el mundo de los coches de carreras. Cinco. Mientras dure la guerra, otra de las películas del año, la película de Alejandro Amenábar, con Carla Lejalde, con Santi Prego, ...8 semanas ya en el Super 10... ...aunque ha perdido un puestecito... ...puesto número 4... ...parásitos, la película de Bon John Ho... ...una película realmente extraordinaria... ...4 semanas y bajando... ...podio, medallas... ¿eh? ...puesto número 3... ...pues medalla de bronce, pero es una película de oro... ...día de lluvia en Nueva York, de Woody Allen... ...con Timothée Chalamet, con el fanning... ...6 semanas en la lista, mantiene la posición... ...en el puesto número 2 película de la semana, un bombazo se quedó la semana pasada en el puesto 14 fuera de la lista, pero ha subido hasta el 2 el irlandés la macro película macro obra, no sé cómo calificarla de Martin Scorsese, un peliculón eso sí, de 3 horas y media y también hay que recordar que la semana que viene se va a Netflix y posiblemente salga de las carteleras Robert De Niro, Al Pacino, Joe Petsci quien mejor para ilustrar el grandioso cine de Martin Scorsese que ese peliculón por partida doble, porque es una gran película y es una película muy larga, muy larga. Efectivamente, muy larga, él lo ha querido así, nadie le ha puesto pegas para ¿Quién le va su a poner película? pegas con toda la historia que tiene detrás, Efectivamente, ¿no? y es una película de el, Tiene de derecho gas, sabe a hacerlo hacer? ya. Tiene tiene derecho, ya tiene se, todo el derecho, claro. igual este es su testamento de alguna manera, ¿no? De todas formas, una grandísima película, Bruno. En el puesto número uno, medalla de oro. Pues aquí sigue la película de oro, Joker, Todd Phillips, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, siete semanas en el Super 10, todas las alabanzas para esta película, ha roto récord de taquilla, es el mejor estreno de Warner en España, el mejor estreno de una película de, de personajes de superhéroes, que no es que sea de superhéroe, bueno, una película que es toda ella récord, y yo creo que está empezando a ganar todo lo que tiene que ganar, que va a ser mucho. José Manuel Esquivano, nos escuchamos y hablamos más en la semana que viene. ¿Te parece? Me parece muy bien, Bruno. Aquí estaré. Un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo. las señales del fin del mundo hay una que es más preocupante que todas esa señal se llama hombre con Javier Sabellano, señales del fin del mundo Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Digo hombre, pues el hombre, ser humano el hombre, el es ser el humano gran es... enemigo las mujeres no <ríe> Ni los niños, ni los, ni los ancianos. No, pues sí, eso, eso es lo que dicen dos estudios, un, un par de estudios de la Universidad de Oxford, dos estudios independientes realizados por diferentes eh, equipos de científicos. Uno de ellos eh, dice que, eh, en el estudio que han realizado, que las posibilidades de la extinción de la especie humana es de una entre 14.000 e incluso de una entre 87.000. Analizando este estudio... Eh, se basa esta estimación en, en, en un estudio de los 200.000 años de historia del Homo Sapiens ¿no? y además eh, han eh, tenido en cuenta por supuesto las diferentes amenazas que ha sufrido el planeta Tierra y uh -huh. el, el Homo Sapiens en la Tierra ¿no? los científicos creen que eh, esta extinción, esta posible extinción, podría provenir de fenómenos naturales como impactos de asteroides, gigantescas erupciones vol eh, volcánicas, como ya ah, ocurrieron en el, en el pasado, y... Eh, ...de otra serie de riesgos que, de los que todavía desconocemos todos, ¿no? Analizando un poco la historia, hace 255 millones de años... Eh, ...hubo una extinción masiva conocida eh, en, el, en el periodo Pérmico-Triásico... ...que acabó con el 95% de las especies marinas... ...y con el 70% de, las, eh, de los vertebrados eh, terrestres, ¿no? eh, Esto fue debido a erupciones volcánicas... Un poquito más cerca de nosotros, hace tan solo 65 millones y medio de años, eh, solo un, un único meteorito de 10 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán y eh, esto fue lo que ter arrasó, terminó con los dinosaurios y afectó a, a casi el 70% de las especies terrestres, ¿no? Para los investigadores de este estudio de la Universidad de Oxford, más del 55, del 99% de las especies que han existido sobre nuestro planeta ya han desaparecido. Es decir, en estos 200.000 años que han estudiado, todas las especies prácticamente han ido desapareciendo y ahora ya solo quedamos, de todas las que han existido, un 1% prácticamente. ¿no? ¿En serio? Sí, porque a lo largo de todos estos 200.000 años hay eh, cantidad de especies que ya no podemos disfrutar eh, en vivo mmm, debido a todas estas eh, hecatombes que, que ha ocurrido y al paso del tiempo, lógicamente, también, ¿no? Pero, eh, ¿qué ocurre? que eh, en, en estas eh, investigaciones eh, han tenido en cuenta las tasas de extinciones de mamíferos, la esperanza de vida de las especies de homínidos y también la frecuencia de riesgos eh, eh, que han, han, han acontecido durante toda esta historia. Evidentemente ya hemos dicho que ha habido eh, circunstancias como eh, erupciones volcánicas, eh, meteoritos y demás. De cara al futuro, en estas primeras predicciones que decíamos, lo que no se, no, no se contempla es, estudiando el pasado, nuevas amenazas como pueden ser guerras biológicas, guerras nucleares y, sobre todo, La extinción por la propia acción humana, ¿no? Por el efecto antropogénico eh, eh, eh, del, de, del hombre. Eso es Nunca lo que, mejor lo dicho, que no el hombre sabe. es un lobo, un, un lobo, lobo para, para, el para el hombre. Exactamente. Sí, sí. Entonces, los precedentes no pueden eh, manifestar qué va a ocurrir en el, en, el, en el futuro, puesto que a día de hoy hay una serie de amenazas que nunca se han contemplado, nunca han existido en el, en el pasado, ¿no? Entonces... Hay otro estudio, eh, también de Oxford, de otro equipo, que lo que ha, estudi ha, ha intentado estudiar en una serie de, de, de preguntas a 2.500 personas en Estados Unidos y en el Reino Unido es eh, qué opinan sobre eh, la extinción humana. L su opinión muy subjetiva, por supuesto, ¿no? ¿Cómo percibiríamos esa, esa amenaza? Entonces, les plantean tres escenarios, ¿no? De mejor a peor es que la humanidad sobrevive sin sufrir ninguna catástrofe. Otro escenario es que padece una catástrofe en el que se aniquila el 80% de la población humana y por otro, una catástrofe causa la completa extinción de la especie humana. Entonces, eh, preguntados qué escenario preferían para el futuro humano, pues resulta que lo primero que dejaron claro, muchos de los, fundamentalmente muchos de los entrevistados, es que la completa extinción de nuestra especie humana no sería la peor opción es decir, que para muchos el que el hombre siguiera en el planeta sería casi la, la, la peor opción porque seguiría destruyendo todavía exacto, más exacto. ¿no? Exactamente. si también, sobra alguien claro, en el planeta, si sobra algo también, ¿también, los seres humanos? también se les preguntó sobre la posibilidad de que estos tres escenarios se aplicaran no a la especie humana sino a otra especie ¿no? y en este supuesto eh, consideraban el escenario más trágico el, que el, el del 80% de estos animales con la posibilidad de que eh, eh, la, esa especie llegara a extinguirse Eh, completamente. ¿no? Más curiosidades de este segundo eh, estudio. ¿no? Encuestados, eh, en, había encuestados que consideraban eh, trágica la total extinción de nuestra especie si eso suponía renunciar a un escenario en el que la humanidad habría conseguido vivir en un futuro mucho mejor que el actual presente, ¿no? y preguntados eh, sobre todo lo que mucho so eh, sorprendió a los a los investigadores es eh, que muchos decían que veían este este escenario o estos escenarios el que cada uno había elegido que podría ocurrir en los próximos 15 años. <risa> decir, Pero había ya mismo, o sea, sí, sí, ya sí. mismo, ¿no? Si bien, bueno, No les preocupaba, aunque decían esto puede ocurrir en los próximos 15 años, la persona preguntada, y, y parece ser que en, en general no les preocupaba mucho que su vida se acabara en 15, en 15 años, ¿eh? que su pues futuro solo, solo tuviera 15 Pero años. porque no de, lo ven real. Porque, bueno, sí, tal vez no lo ven real. Y lo que sí incidían mucho es que no esperan que haya medidas a nivel político que pueda solucionar por pues, pues, solucionar una de estas de estas elcatombe. Fijaros, hay una revista norteamericana que es eh, que, que hace periodismo alternativo que se, que se llama Vox. <risa> <risa> y que analiza la encuesta, ¿no? Y que eh, las conclusiones a las que llega después de analizar esta, esta, esta segunda, este segundo estudio, es que el ser humano no espera un gran futuro para el ser humano sí, <risa> <vale>. <risa> No nos vemos, vemos eh, autoamenazados por, por, por nosotros mismos ¿no? es decir que mm, nos desespera un poco sí, la, la posibilidad de que se extinga eh, nuestra especie pero no es algo que nos, eh, que nos agobie que, que, sí. y que nos, eh, que nos quita a, el a día, a día de hoy ¿no? lo que sí parece ser juntando un poco los dos eh, estudios, es que eh, mmm, mmm, como ya hemos dicho al principio que la posibilidad era entre una 14.000 e incluso una entre 87.000 de la extinción de la especie humana por causas naturales, las eh, causas que hemos visto en el pasado, lo que sí parece que la posibilidad de que sea el hombre el que se cargue que todo, si algo, es, es hay muchas nuestra. más posibilidades de que, que ocurra por la acción del hombre, que es lo que estamos viendo con estas eh, cuestiones de cambio climático, de eliminación de especies, de eliminación eh, de, de frutos que nos da la vida, de, de perdón, la vida a la Tierra, uh -huh. ¿no? De, de, de toda esa materia prima de la que nos hemos vivido eh, nutriendo tanto la especie humana como el resto de especies animales. Y, Yo y recuerdo la época en la que teníamos, El agotamiento del planeta. Claro, teníamos un, un miedo terrible a que hubiese otra otra gran guerra, gran ¿no? Broma, otra Claro, otra guerra mundial, ¿no?, por el problema de, de las bombas nucleares, de que dejaran todo, pues eso, totalmente... Est terminado que se quedaron solamente los esqueletos de los edificios, que no hubiera sí, sí, ningún mamos, ni, ni plantas, ni animales ni prácticamente nada de nada pues sí, resulta que no ha hecho falta que no ha hecho falta las bombas nucleares sino que nosotros, nosotros hemos sido las mismas escribido. bombas nucleares exactamente, exactamente, poco a poco nuclear estaba en, en, en nosotros mismos, ¿no? no hacía falta irse muy lejos a buscar <risas> en la teoría de la tierra como vaya, como un ser vivo eh, se dice que el ser humano es el ...el virus de Gaia... Sí. ...y actuamos como un virus... Eh, ...vamos destrozando... ...lo que nosotros hemos creado... ...por allí por donde hemos pasado... Sí, ...a lo largo de, de, de, de toda la existencia... De, ...mira lo que comentaba... ...lo que y, comentaba antes Fernando Rueda... ...con el tema de la Amazonía... ...o sea el pulmón del mundo... ...uno de los pulmones más importantes del mundo... ...y todo por asunto económico... ...se lleva esquilmando... Años, o años, décadas, años. cientos... O sea, pues esto es lo que pone de manifiesto estos estudios, que si nos importa, nos afecta, o nos importa eh, eh, lo que va a ocurrir en el futuro, y parece ser que además inmediato, en 15 años, según dicen muchos encuestados, pero no es algo que nos agobie, porque parece ser que ya, que lo, no tenemos, no, que, que, que ya lo tenemos como bueno asimilado, que va a ocurrir miedo, claro. sí o sí que lo tenemos asimilado que va a ocurrir sí o sí por mucho que hagamos y, lo más y que es que tampoco, le pasa a los que vienen después que se comunen y lo Bueno, en 15 ellos, años ¿no? yo creo que ha mejorado mucho, pero pensarán, pensarán, bueno, eh, quizás no son 15, son 25, 30 y esto es poco a poco y quién dice que no ha empezado ya. Evidentemente el primer estudio tiene es un estudio más científico, más y el segundo estudio es un estudio más psicológico, ¿no? Para de evaluación qué piensa la gente en este momento de lo que eh, ...está ocurriendo en, en el planeta. Al ser un perfil, un, un estudio más psicológico... ...evidentemente, la y, y, y basarse en opiniones muy subjetivas... ...las interpretaciones, evidentemente, no tienen ese carácter tan científico... ...como puede tener eh, el, el, el primer estudio del que hemos de que hemos hablado... ...que son datos que han ocurrido y datos científicos más, más fiables. Uh -huh. decirlo. Señales del fin del mundo. Esa señal, la más importante, la más perjudicial para el mundo, es... Nosotros, el ser humano, el hombre es perjudicial para la Tierra. Señores del Fin del Mundo con Javier Seviano. Javier, gracias. A vosotros. Hasta luego. Y atención a nuestro correo electrónico, errosapuntamientos.com.es, errosapuntamientos.com.es. Ahí nos podéis escribir, entre otras cosas, si queréis, con vuestros relatos. Folio, dos folios. y aquí eh, los editamos, eh, los eh, sonorizamos, eh, los producimos, como este relato. Tren, se titula. Tren. En Onda Cero, la rosa de los vientos.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 Onda Cero, tres horas de radio, tres horas de ciencia, de misterio, de enigmas. Hemos contado ahora entre la una y las cuatro de la madrugada, pero la rosa de los vientos se envuelve mañana a partir de la una y media de la madrugada. dice en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después los dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Muchas gracias por haber estado allí, aquí y hasta mañana. son las...